Bueno, nosotros estamos planteando que la legislatura tiene la casi la obligación, diría, de recopilar todas aquellas experiencias legislativas eh, en, que, que vienen ocurriendo en otros países en materia ambiental, dado los severísimos problemas ambientales que tenemos, sobre todo en el Gran Buenos Aires y en algunos lugares de, del interior, no en algunas ciudades importantes del interior. Y en este sentido lo que hicimos fue presentar esta iniciativa para habilitar estos canales de diálogos y de intercambio con nuestros nuestros pares de los países desarrollados, pero también de algunos países de América Latina que tienen, por lo menos en materia ambiental, algún nivel de legislación más avanzada que el nuestro. Cuando usted observa los problemas que tiene la provincia en materia medioambiental, ¿cuáles son los más eh, importantes? Bueno, obviamente eh, los problemas de contaminación de, de los acuíferos y de las napas es un problema muy muy grave, que porque además tiene un correlato directo con... Eh, muchísimas enfermedades que hoy, que hoy se padecen. Eh, el tema de la recolección de residuos y su impacto sobre el medio ambiente también es un tema que si bien está legislado nosotros vemos como día a día se agrava la situación y no se encuentran soluciones eh, pensadas a largo uso. Y por supuesto después algunas, eh, digamos, nuevas modalidades de contaminación producto de, de también de, de nuevos eh, sistemas de, de cultivo sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires que me parece que Eh, estamos a tiempo de empezar a prevenir eh, cuestiones de, de, de muchos años para adelante. Entonces, en ese sentido, queremos recopilar a, a la legislación más avanzada del mundo para poder tener una legislación ambiental, repito, en Buenos Aires, eh, de vanguardia. ¿no? ¿Estos convenios de cooperación supondrían que la llegada de expertos en esa materia de legisladores eh, de otros países? Sí, ambas cosas. Igual, de todas formas, eh, hoy, gracias a la, a la tecnología, nosotros podemos establecer eh, contacto vía videoconferencias, etcétera para poder intercambiar estas posibilidades sin caer en, en, en cuestiones que por ahí originarían gastos eh, a la legislatura, bueno, y, y obviamente a, a los ciudadanos de, de la provincia de Buenos Aires. Pero queríamos tener, mediante el apoyo de la legislatura, una herramienta legal que de alguna forma respalde este intercambio y que y a su vez planteen objetivos y plazos para tener este tipo de, de legislación, ¿no?, Y bueno, en esto nos pondremos a trabajar ya a partir de la semana que viene. ¿En América Latina cuáles son los países avanzados? Miren, eh, de acuerdo a, a, a cada eh, situación hay eh, cuestiones que nosotros respecto, por ejemplo, a la minería, al tema de canteras, etcétera podríamos copiar algunas cuestiones de cómo se está manejando el tema en Chile, ¿no? Eh, en materia de, de agroquímicos, por ejemplo, podemos copiar algunas experiencias de Brasil o intercambiar algunas experiencias con Brasil. Nosotros en, en, en el día en el transcurso de la semana que viene vamos a enviar cartas a las embajadas notificándolos de esta resolución y ponernos a disposición y a su vez solicitando a ellos que pongan a los técnicos a disposición nuestra para empezar a producir estos intercambios. ¿Y es qué conoce de este tema medioambiental en el resto de la provincia de Buenos Aires legislador? Bueno, hay eh, distintas preocupaciones, ¿no? Eh, el problema de contaminación de las aguas, por ejemplo, en, en algunas zonas de, de la región eh, digamos, cercana a Lincoln, a, a Junín, a, a estos distritos, es un tema importante. Eh, el tema del impacto que tiene la actividad minera eh, en Tandil, quizás en Nueva Barría también, también es un tema que no, debería empezar a ver eh, a futuro, ¿no? Eh, sin afectar obviamente la producción eh, en estos distritos, pero sí teniendo por ahí reglas eh, que en otro momento no se hubiesen pensado cuando se instalaron allí estos emprendimientos. Eh, me parece que todas estas situaciones deben ser contempladas en la legislación y así es que bueno, queremos establecer este tipo de, de foros de intercambio.